¿Me oyes? Sí, sí, yo o Pocas veces escuché tanto silencio. ¿Cómo están? n b u e n o me l e o Vamos a arrancar i、si、a y alguno. No hace falta presentación, me imagino, Julita Pink, Sebastián w e i n e metro y medio, la parte q e sale l aire.、Eh, bienvenidos, y gracias. gracias. Gracias. Bueno, chicos,、eh, estamos acá para hablar de producción básicamente. Así que, para empezar,、eh, arrancamos nosotros con algunas preguntitas. Después les pasamos la voz a ustedes para que pregunten lo que quieran. Pero en principio, quería que les cuenten a los chicos、eh, cómo es la relación entre la conducción del programa, que es esta parte, y la producción del programa. Pésimo. <risa> Me c u e n t e todo. o、eh, Sí, a c o p l a acopla. acopla.、Ah. Hola, sí. Ahí s t Si no, no s s a v Por, por ahí、micrófono. somos nosotros, ¿eh? Somos 4 o no es、sí. para nada. c l a o Bueno. Eh, yo soy productor, ante todo. ¿Ante todo? Sí, soy productor de radio, así me considero. He trabajado de productor durante muchos años y es algo que no te puedes sacar de encima.、Eh, y por más que te quieras relajar, y por más que estoy bastante relajado, siempre sigo siendo un productor y tengo en la cabeza la producción. Y mientras estamos en el aire, o estamos en una tanda, o estamos en un tema, estoy pensando qué cosas deberían pasar en el programa. Eh, qué cosas me gustaría que sucedieran, qué pasó、eh, y qué está pasando y cuánto tiene que durar lo que está pasando.、Eh, eso para el productor del p r o g r a m a para el verdadero productor, i g a m o s es lo peor que le puede pasar que yo fuera productor también. Yo he trabajado con gente, yo como productor he trabajado con conductores que también se sentían productores. Es una tarea difícil porque hay que compartir todo el tiempo y hay que tratar de llegar a consensos. No sacamos el micrófono, si、ah, sí. no hay a l o Sí, c l o pero es l a letra A,、ah, me parece,、sí. no digas la ah. Decir、sí. nada. Sí. ¿Eh? A. Ah. Decís palabra sin A. ¿Eh? ¿Eh? Es una m e n t r a Se lo van pasando. Sí, yo no tengo nada que decir.、Sí. <risa> <risa> eh, y la relación hoy con, con la producción es,、eh, es muy buena. Artísticamente、eh, tenemos una esencia y tenemos ideas parecidas. Pero porque nosotros formamos parte de ese equipo, tratamos de que sea un equipo, si bien cada uno cumple sus funciones.、Eh, y es fundamental el tema del consenso, y es fundamental que yo de a ratos también me relaje y deje el poder sobre ellos.、Eh, a lo mejor no lo dejo tanto en el momento del aire, en el momento de qué hacemos con, con el programa cuando estamos en el aire. Sí lo dejo a la hora de hacer la artística, a la hora de escribirla, a la hora de editarla mucho más. Eh, y a la hora hasta de pensarla muchas veces, porque confío plenamente en el equipo. ¿Pero hay una suerte de coordinador de aire? Sí, sí, es Leandro, el coordinador. De alguna manera es el que está escuchando lo que está pasando para dar los tiempos c l a r o sea, se Pero vos estás atento a eso también. Sí, él escucha una cosa y yo escucho otra. Eso es así toda la vida. El coordinador va a escuchar una cosa y el que está haciendo el aire escucha otra.、Eh, además, yo siento que un momento se está cayendo y yo ya estoy pensando con qué puedo salir de ese momento. Y el coordinador no, el coordinador está pensando en tirarme una hacha por la cabeza e irnos a la tanda, h u irnos a un tema, o hacer otra cosa. O meter un peneté. O un peneté, a lo mejor. Este, claro. Antes que el bloque, esto. Es así. El coordinador a lo mejor tiene una sensación, o busca, tiene un deseo así de prolijidad, y el tipo que está en el aire siente otro vértigo, siente otra cosa, pero a veces es、eh, más afín con el oyente. ¿Y a la hora de decidir qué i n pesa más、eh, ahí? Y a veces peso más yo, porque soy más grande que él. Sí, tengo más años de productor y porque estoy en el aire. Y porque hay veces que、sí. también dejas para que、eh, los chicos que están atrás, el coordinador, la producción, se tenga n confianza en las cosas que propone. Por ahí él, siendo productor, sabe que eso no va a ir. Pero le dice que sí para después decirle: bueno, ¿viste lo que pasó? Pero... Para hacerlo sentir mal.、No, s es... í sí, sí. No, no, pero es como una enseñanza que está buena porque no te la olvidas. Pero ahí, si él te dice, el otro piensa, oh, para mí va mejor esto y se lo calla. Sí, también igual también es... trata de, de convencerme con argumentos para que suceda una cosa y no otra. Ah, ok. Ah, a ver. Sí. Sí,、no. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Nos encantó venir. Eh, ¿Qué más? El、sí. tema de las secciones de e a、mm. producción también, ¿eso nace entre todos? Nace entre todas. Las secciones es idea general: que en algunas reuniones o en las charlas previas al programa van surgiendo secciones. Algunas están como muy estructuradas y casi no necesitan nada.、Eh, y después hay, hay secciones que las tienen que trabajar un poco más los productores cada vez que las hacemos.、Eh, y después nosotros le tenemos que poner la, la,、no、sé, la garra en el aire. Eh, hay así como una fama sobre Metro, que es una radio donde todos los programas son un grupo de amigos que se sientan a una mesa a charlar como si estuvieran en un bar. Y yo voy a hablar por metro y medio por h o r a Y sí, es verdad, somos amigos que nos sentamos una v e z a a hablar. Pero para hacer eso hay un montón de trabajo antes, porque si no es imposible. Sentarnos a charlar tres horas no podríamos, no, no pasaríamos ni, ni diez minutos. Entonces, nosotros lo que nos planteamos cuando empezó Metro y Medio era hacer un típico programa de radio de AM, un magazine. Un magazine que tenga un poco de información, un poco de deportes, de todo. El, el más obvio magazine que ustedes puedan imaginar, ese que hicimos hacer. Y una vez que tuvimos esa base, que en los primeros tiempos de Metro y Medio,、eh, las críticas que recibíamos era que era muy estructurado. Y es verdad, era un relojito. Era muy prolijo. Pero no, no pasaba demasiado. ¿no? No, no había una suciedad necesaria como para que sucediera algo de decir, bueno, acá está siendo divertido, o acá se fueron a la mierda, o acá perdieron la cabeza, que de vez en cuando viene bien que eso pase.、Eh, me olvidé lo que estaba diciendo. Que hay que tener ese colchón para poder irse. h、ah, okay, Para poder、sí. irse hay que tener. Bien. Ahí nos empezamos a divertir, claro. Una vez que tuvimos una artística sólida, una vez que los columnistas empezaron a acoplar bien, que nosotros、eh, empezamos otra vez a improvisar, a divertirnos,、eh, ahí ya parece que somos un grupo de amigos otra vez boludeando. Pero para boludear necesitas todo eso, si no, son tres boludos. Eso, sí. Porque no salís, no salís confiado al aire tampoco. Entonces, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que hay detrás. Que si ese día no estamos muy inspirados o uno está de mal humor, otro durmió poco, bueno, va a haber un colchón o una parrilla、eh, de noticias, de cosas para, para generar notas y ese tipo de cosas. Si sobra, mejor.、Y、hablando、sí. de parrillas de notas, la otra pata. Para que la traten distinto que un más y un clásico de Aime. Sí, estamos ahí atentos a lo que pueda pasar, estamos siempre atentos a las noticias, nos interesan.、Eh, y después tomamos casi como una decisión política, que puede ser un poco cobarde o hasta injusta, que es tomar distancia a veces de, de los medios de comunicación también. Creo que estamos así como en un momento muy delicado de los medios de comunicación. Eh, yo sospecho de todos los medios de comunicación.、Eh, cada vez que leo un título o escucho una noticia en una radio o veo que en un canal de cable están una hora insistiendo con una, con una noticia, empiezo a sospechar. Siempre pienso que hay algo más atrás de todo eso. Y no solo porque soy un paranoico, sino porque te, con estar un poco informado, vaya la, la paradoja, te, te das cuenta de, de las cosas. Es decir, bueno, este tipo es dueño de este canal. Entonces, ¿por qué están poniendo esta noticia? Eh, este grupo responde a estos intereses. Entonces, ¿por qué están hablando tanto de esto? ¿Por qué será? A veces puede ser por una razón exclusivamente periodística, a veces por una cuestión de intereses, a veces por una cuestión económica, a veces por una cuestión política. Entonces, en Metro y Medio tratamos de reírnos un poco de eso, a veces cuestionarlo, pero no tomarnos tan en serio todas esas cosas que es una manera de, de mirar la realidad también. Y que tiene que estar, o sea, hay un segundo bloque que nosotros tenemos más o menos la estructura en la cabeza, que es apertura y noticias. Si no hay noticias que nos llamen mucho la atención o que nos encanten, igualmente un, es como que un pasaje tiene que haber por ahí con un chiste, con, uno, con una ironía o con algo. Tiene que estar、eh, el segundo bloque donde se m e n c i o n e aunque sea no pasó demasiado, y los títulos,、eh, aunque sea de, de los más importantes de la mañana, aunque a las seis de la tarde son viejísimos. O sea, que si hacen un programa en la metro, ¿Están informados igual? Sí, como seres humanos, diría、sí. yo, más que como hacedores de un programa.、Eh, y después nos tomamos nuestros,、eh, nuestros recreos también para, no sé, para invitar a José Pablo Feynman, para invitar a Caparrós, para ayer vino el director de Agosto, de Claudio Tolcachir, por ejemplo.、Eh, no todo es así todo el tiempo como la boludez y la diversión y el entretenimiento, sino a veces también nos tomamos un, motivo, un momento para charlar. Eh, tratamos de salir del humor cotidiano, porque si, si estás todo el tiempo sobre eso, llega un momento que empieza a perder peso también. Insisto con ese concepto, con esa idea que es estar bien armado para arriba de eso poder、eh, boludear y divertirse, claro. Bien. n a b r i m s el juego? No, yo antes quiero la última. Sí. Parece que ustedes son los que más bolas le, le dan a lo sonoro, s s a la artística, al chichecito. A...、Mm. Es así, deliberado. ¿Quién lo trabaja? ¿A la articulación en l proceso? Esa fue una decisión política que. El、sí. del ¿Quién decide cómo se va mechando、okay. artística es, y contenido?、Porque、sí. Es, falsa, ¿no? es una, casi una decisión política que tomamos. El, el programa podría tener un staff, pero decidimos agregar dos personas más, que supuestamente no son necesarias, que son como un lujo. Una es el, la radio, te da un locutor, pero nosotros quisimos tener a otro para diferenciarnos, que es Adolfo e s t a m b u l s k i que es la voz del programa, que es un animal. Y después podríamos editar adentro de la radio, pero es toda una burocracia, conseguir horario, qué sé yo. Entonces, tenemos a Diego Canizaro, que es, debe ser el mejor editor que, que, que existe, que yo lo conozco hace muchos años. Eh, Leandro, uno de los productores, es, sabe hacer música, entonces si ustedes escuchan el programa, escucharán las canciones que las hace Leandro. Las canta Dan b r e i t m a n que es un excelente cantante.、Digamos. Decidimos apostar a un montón de cosas, ir más allá、eh, de, de, de la estructura del programa.、Eh, con respecto a mecharlo al aire, bueno, eso lo va, lo va haciendo Leandro, pero también lo vamos charlando todo el tiempo. A veces、eh, venimos cansados porque hablamos 20 minutos, le digo, bueno, pongamos dos temas y entre esos dos temas pone una artística. Para dar un ejemplo así, ¿no? Pero eso casi siempre lo va decidiendo Leandro.、Bien. ¿Y ustedes qué sugieren o, o medio、sí. que se subordinan? Seba la escribe. Es una función de esa artística, digo. No, no es, es como un todo. Seba escribe guiones que ya venía escribiendo de, en la época de Guanabi en X4, que en ese momento también el programa era como que era muy anárquico, no había demasiado, pero estaban siempre esa, esas piezas artísticas. Que eran guiones o sketch que nos divertían y que ahora tratamos de hacer más cortos, más compactos, pero de ir metiendo lo que él decía por ahí. Si vamos a desaparecer entre tanda y tema, 15 minutos, que en el medio haya una piecita de esas, como para. No sé, Pablo, que es un enfermo productor de radio, Pablo Fábreas, g、eh, me acuerdo que las primeras reuniones, cuando iba a empezar metro y medio, decía que el programa estaba a la hora del regreso. La gente lo iba a escuchar fundamentalmente en el auto o mientras viajaba en colectivo y llegaba a la casa y por ahí lo apagaba. Que cada 15, 20 minutos tenía que pasar de todo. Para que en ese, en ese ratito sea un muestreo del programa, el que lo escuche todo, es fenómeno. Pero tenemos que pensar que el que escuche 20 minutos tiene que estar satisfecho de noticias, de, de chiste, de música, de, de todo. Me parece un buen concepto. Bueno, ¿queréis preguntar? ¿Queréis preguntar? ¿Hay un micrófono? ¿Hay una copia? Nos escuchamos, e s o Ah, para grabar. Bueno, quiero arrancar. Sí. í En c u a n t o a lo que te referías de la información hoy? Que uno desconfía mucho de lo que a parece. El proyecto de radiodifusión, que supuestamente atentaría contra los monopolios o contra que un mismo grupo tenga 16.000 medios como ahora.、Eh, teóricamente debería beneficiarnos a todos,、eh, pero la verdad no soy muy optimista. Primero, en que se haga el proyecto, y segundo,、eh, no, por ejemplo, el grupo Clarín, que tiene un diario, canales, radios, etc. é t e r a Tiene que empezar a desprenderse de eso. Eh, ¿Quién los compraría? Es la pregunta. n o Entonces, ¿cómo saber que no van a ser testaferros?、Digamos? Me permito ser paranoico todo el tiempo, pero a la vez sería un paso también. A lo mejor sería bueno, por lo menos, que empezara por ahí. Creo que sería distinto.、Y、de todas maneras, existió toda la vida esto: o ¿no? n que cada medio también tiene sus intereses y hace sus operaciones políticas. A lo mejor ahora ya es、eh, más grosero, está más expuesto. Digamos. El, el enemigo, por ejemplo, del gobierno es el grupo Clarín. Entonces, todos vemos sentados en nuestras casas cómo se enfrentan un gobierno contra un. no sé cómo llama. un grupo, un multimedio.、Eh, digamos, nosotros queremos que nos informen, no se peleen, digamos, o peleense, pero no, que esa no sea la noticia. Digamos, no nos tienen que informar por eso, por eso hay que estar atentos. Clarín pone la otra vez en el diario una página entera: en España va a haber que pagar para ver fútbol por televisión. d o Si a vos te agarras distraído, eso, decís, mirá vos, claro, en el mundo hay que pagar. Entonces está bien que paguemos nosotros. Hay que estar atento a quien pone cada noticia. Sí, sí, sí. Y acá quiero, quiero, quiero agregar algo a lo que decía Javier. Por esas cosas hay que estar i n f o r m a d o No solo por una cuestión periodística, sino para que no nos tomen por boludos también. Entonces, si vos estás distraído, si vos no sabés que existe todo eso. Eh, es más fácil gobernar a la gente, es más fácil que te, que te dominen. q u e r e d o c i n en Mira vos. <ríe> bueno. muchas gracias. ¿Cómo e s el trabajo tu día e el programa? ¿Cómo la rutina? p o e s l a r u t i n a pero el día a día. El día a día, el famoso día a día. Un día a día. Un día tipo. Todos los días a las 11 vamos a dar charla s a algún colegio, a l g u n a escuela. Mañana nos toca una de maestros mayores de obra. Sí, por ejemplo. El programa tiene una rutina, tiene una estructura、eh, movible un poquito, pero en cada día tenemos nuestras secciones. Hay dos o tres secciones fijas por día, que son como la base del programa.、Eh, al mediodía yo hablo con Malena, con una de las productoras, que me ofrece su menú de noticias. La maltrato a Malena de esas. del e c i No t no sé, de, de diez noticias, nueve le digo que no y una le digo que puede ser, más o menos.、Eh, y seguimos hablando durante la tarde. Cuatro y media o cuatro de ellos llegan a la radio, nosotros llegamos a la. a noticias que te propone para qué? Para hacer notas. Yo digo, de cada, agarramos cada noticia y veamos qué se puede hacer con esa noticia. Con una es la obvia, que no está mal, pero es la obvia, que es hacer nota con el protagonista de esa noticia. Y después busquemos.、Eh, Los costados de cada noticia. Lateralmente, ¿qué se puede hacer?、Eh, no sé, pensemos algún ejemplo de noticia. Cuando hacemos la de las noticias en, en el mundo, por ejemplo, una vez que、mm. había subido el tomate a 30 pesos, decir, bueno, ¿cuánto está el tomate en España? ¿Cuánto está en San Isidro? ¿Cuánto está? Es como. Es muy gracioso. Es graciosísimo、sí. en el momento, claro.、Sí. No... Los, los alquileres también.、Sí. Eh, bueno, esa es、eh, una rutina. Y después llegamos a la radio, se charla. Vamos hablando del programa, nos distraemos también, hablamos de otras cosas.、Eh, nunca le digo a Julieta qué tema, a, qué tema voy a hablar en la apertura, y bueno, ahí es cuando la ataco y ella responde. Ese es el momento más improvisado del programa, a lo mejor, porque、no、solo sé yo qué va a pasar.、Eh, y al principio nada más, después vemos. Y después, cada vez que salimos al aire, sabemos qué vamos a hacer. Esto no significa qué vamos a decir, sabemos qué va a pasar, sabemos que va a estar peto. Que vamos a escuchar mensajes, que a lo mejor tenemos un PNT, y si da el tiempo hacemos una nota. Pero yo sé interiormente también que puede pasar algo y tenemos que hacer otra nota, o a lo mejor abrimos línea, o a lo mejor surge un,、no、sé, algo con Julieta y tenemos que llamar al padre.、Eh, a mí me gusta que sucedan esas cosas, pero tampoco me gusta forzarlas. Me gusta cuando hay verdad en las cosas. ¿Todo esto está guionado de alguna manera o está、Bien. pautado, hablado?、Eh, no, no, está, está pautado. la mayoría, Por ejemplo, Peto viene los martes y los jueves. Yo hablo a la tarde con él y él me dice de qué va a hablar. Pero no le pregunto específicamente. A Peto lo controlo un poco más porque está loco. Claro.、Eh, a Pablo no lo controlo tanto. Porque ahí, digamos,、eh, Peto es un talento maravilloso, pero no tiene muchos años de radio. Entonces, Peto exige que nosotros lo ordenemos un poco. Pablo no necesita eso. Entonces, él ya sabe y me es más fácil cortarlo al aire a Pablo también, por ejemplo. e s t á todo puesto en una hoja de ruta? Leandro tiene esa hoja, yo ni la miro ahora, pero la tengo. El... Si querés, tomame qué vamos a tener hoy, te digo todo. <risa> sí. Bueno, hoy arrancamos con la apertura. No sé de qué va a hablar. Yo, yo tampoco. <risa> a esta hora no sé, pero algo va a surgir. Seguramente vamos a citar esta charla.、Eh, en, en la segunda mesa presentamos el programa. Lo que vamos a tener, damos esa vuelta por la actualidad, casi siempre me la agarro con un tema. Eh, presentamos los juegos del día. Hoy tenemos también una sección nueva que empezamos hace dos viernes, que hacemos como, un, como una como u n agenda para el fin de semana, que hablamos con tres personas y nosotros tres también presentamos consejos. Son recomendaciones no、sí. solo culturales, sino de pilate con cera. No claro, no es, no es muy creativa la sección. Es que vos,、eh, claro. sí. no, sí. que... no es muy creativa la sección, pero tiene, tiene algo que está bueno, que tiene contenido y a la vez tiene ritmo. Que es... Vamos una nota, volvemos. Pablo recomienda algo, vamos otra nota, volvemos. Julita recomienda. Es un cambio de clima. Venimos con, con mesas largas, venimos charlando y de repente hay un cambio de clima. Después hacemos el juego de los viernes, que es el Google.、Eh, seguramente hoy vamos a hacer algo que también empezó el viernes pasado, que es una pelotudez, pero me gustó. El viernes pasado nos colgamos hablando de Feliz Domingo, hablamos con Soldán, qué sé yo, y en la última hora jugamos a un juego de Feliz Domingo que. ¿Cómo se llama? El embalaje. El repechaje. El repechaje. Y hoy, a lo mejor en la última hora, también jugamos a eso.、Eh, después tenemos a las 8: Hablo con Dios.、Eh, seguramente habrá una nota hoy que la decidiremos con Malena en un par de horas.、Eh, a lo mejor hay una encuesta de las que hacemos siempre que quedó pendiente esta semana. Porque hay muchas cosas que no entran un día y las vamos dejando para, para otros programas también. La voz de la pecera te van adelantando lo, lo próximo. Sí, no... no lo tenés. No, yo me acuerdo, sí, me acuerdo. O en el tema vamos debatiendo también. Sí. sí, o a veces cuando. Claro, no estoy de acuerdo con el coordinador, vendo al aire que vamos a tener lo que quiero yo. Y ahí ya lo vendí, no me puede. Sí, o le a g a r r a los ataques de seguidilla y dice ahora, tanda, tema, esto, lo otro, peto. Y el coordinador se queda así, funciona así. Sí. Hola. Hola. La puntualidad es. Fundamental en radio. Sí, bueno, sí. Es algo que es fundamental. Bueno, ya lo hablamos, pero muchos no、sí. llegaron. Pero bueno, perdonate vos, ¿sabes? Sí. Sí. Ahí、sí. va. En el tema del día a día, el tema de cuando termina cada programa, ¿se v a o se h a c e una reunión de producción No, nos vamos, a las nueve de la noche. Nueve y uno.、Sí. Son las nueve, ya me、ah, quiero ir. Está mal. Está mal, sí. No, a veces cuando pasa algo así extraordinario nos quedamos, pero nunca pasa algo extraordinario. No, cuando hacemos reuniones, yo espero que la. Va, convoco la reunión fuera del horario radial. Nos juntamos al mediodía, por ejemplo, en, en otro contexto. A comer. Claro, no, no a comer, porque si te juntas a comer se va para otro lado. ¿Y cada cuánto sucede esto? Hay reuniones de p r o d u c c i o n pautadas, se dice necesitamos una, hay mini reuniones. Hay mini reuniones todos los días y hay grandes reuniones de vez en cuando que no nos habría. Claro, casi siempre es porque nos juntamos. Decimos, bueno, che, tenemos que hacer con todo. Entonces estamos tres semanas con todo y después nos volvemos a caer como cualquier ser humano y ahí nos juntamos de nuevo. Nos decimos un montón de cosas.、Eh, piensen que estamos conviviendo todos los días, más de tres horas por día. Somos seis personas por lo menos. s q u e r e s volver a hablar de la puntualidad? Sí, <risa> fundamental la puntualidad. Vienen de rendir, por sí.、Si、no hay excusa、no. sí. acá. La,、no, no claro. la pasamos genial hasta ahora, ¿eh? te digo, estuvo buenísimo. Pero bueno. Ay, sí, mejor que h o No, gracias. Hola. Yo les quería preguntar primero si durante su día normal son los dos de escuchar mucho radio. Alguno algo que no les guste de lo que se está dando en radio normalmente. ¿Una crítica a algún otro programa?、Si、decir que programamos no, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Decir, decir. No, yo, creo, yo escucho mucho Metro y, escucho y hago bastante zapping.、Eh, lamentablemente todo FM cuando estoy por la calle porque tengo el MP3 y AM no tiene.、Eh, pero por lo general escucho Metro porque me parece una radio coherente. A veces me cansa que somos. Todos,、eh, digamos, lo mismo que, que elogio, a veces me cansa que es esa línea que por ahí nos repetimos todos un poco, o tenemos charlas que pueden sonar、eh, parecidas a la mañana que a la tarde. Quizás es diferente el enfoque, pero me gustaría escuchar mucho más, obviamente, de, de todo para comparar, para saber. A veces escuchas a Víctor Hugo y decís,、oh, ¿qué estamos haciendo? Viste, como que es un, una comparación permanente, pero está bueno. Está bueno. También. Sí, no, yo también,、Escuchame. sí, escucho radio, escucho AM, sí, escucho, escucho claro, AM escucho todo el tiempo,、eh, déjenme pensar, pero les digo c ó m o tengo las memorias en el auto, tengo Continental, Rivadavia, Radio 10, Radio Mitre, ¿eh? La red, en ese orden, la red y el plata, igual que, m i r a bueno, pero hay otras radios también. Pero, pero a, veces,、si、sí, audio, no a no... veces voy a la 870, que es Radio Nacional también. Cuando repitamos me p r e g u n t a m o vos qué r a d i o tienes. Claro. claro. Y así vamos.、Eh... Pero después voy jugando, tiro un poco a ver a dónde frena, por ejemplo.、Eh... En FM tengo Metro, Rock'n'Pop, a d en este orden: Metro, Rock'n'Pop, a d Mega, la 100. La quinta no me acuerdo cuál era. Ah, Radio 1. Vale, vale. vale la voy a buscar después, pero. Vale, me matan las, las, consignas. las consignas de Vale, me maten. a n m m a a t Me matan las consignas. ¿no? Eh, y las historias de la gente. Sí, sí. Me, la verdad son muy divertidas. Sí. ¿Cómo fue el cambio, si bien yo hace un tiempo que se dio, de un programa de dos horas a tres horas? ¿Nos favoreció al i n c i p s e quedaban cortos? ¿O tenían mucho material? Por eso agregaron la otra. La verdad que nos favoreció, mucho. Nos favoreció porque pudimos hacer otras cosas. Dos horas nos quedaban cortas. Si hoy tuviéramos que volver a dos horas, sería un grave problema.、Eh, para lo único que nos perjudicó es para la vida, que salir a las nueve de la noche no es tan simpático. Por eso no nos quedamos tanto después. Claro. Cuando era a las ocho hacíamos unas reuniones muy largas. Hasta nueve menos cinco. Sí. Pero la verdad que al programa le vino muy bien para lo que decía antes, sobre todo que es para ese espacio para poder empezar a jugar, a divertirse un poco más. Digamos,、eh, estar dos horas atento un poco contra la improvisación. Cuando tenés un programa muy armado y cuando tenés los tiempos tan justos, las tandas duran como 5 o 6 minutos, son 4 tandas en 2 horas, es media hora de programa. Más la música. Y los penetés. Y los penetés, prácticamente. e c h a u Te fuiste.、Sí. Es algo así. Con las 3 horas puedes traer a alguien al piso, un invitado, etc. ¿Por qué elegimos la radio como modo de vida? No, no, no. ¿Querés contestar bueno, vos, Julieta? Yo, porque me gustaba siempre de chiquita y no sabía bien para qué quería estar en radio, pero sabía que quería estar. Y、eh, eran mis juegos en、eh, la infancia con la radio, con un micrófono, lo que me iba、eh, consiguiendo, pedía para el día del niño.、Eh, no sabía bien qué quería hacer. Después empecé a darme cuenta que quería estudiar locución. Eh, y estudiando locución tuve la posibilidad de quedar en un casting que después fue X4, y eso lo considero、eh, una bendición porque, por un lado, tenía que trabajar en FM y por el otro lado, tenía que aprobar la carrera y recibirme con un formato AM, como es la, la, la carrera en COSAL, NISER, y supongo que se va a Jornando, pero siempre hay una base de AM. Entonces, esa dualidad me permitió.、Eh, Por tener que hacerlo por obligación, ampliar un poco el espectro. Y me parece que estaba destinado. Que, no, no me imagino siendo otra cosa. En realidad, es muy difícil.、Sí. Eh, yo también escucho radio, soy muy chico.、Eh, y vivo la radio las 24 horas. Así, yo estoy pensando en radio todo el tiempo. Mientras escucho. Mientras voy caminando, mientras no sé, me voy a dormir,、eh, voy pensando, esto lo podría aportar para la radio, tal idea, tal chiste, tal comentario.、Eh, vivo la radio.、Eh, y después los referentes, yo escuchaba mucho rock and pop en los 80,、eh, los grandes programas que tuvo rock and pop en esa época.、Eh, y después,、eh, no sé, ubico a, a Víctor Hugo.、Ah, me gustaba mucho la previa de, del fútbol de los domingos, no tanto los relatos, pero la previa. Me parece que es un gran acontecimiento radial de ritmo de información, de comentarios. Me parece que tiene todo. Es como un gran show radial.、Sí. Eh, la Nata en entrevistas. Escuchaba a la Nata en hora 25 también. Bueno, Adolina.、Eh, Carlos de la Rúa. ¿Cómo se llamaba? El Loco de la Colina.、Eh, está, ahora está en Radio 1, ¿no? Sí. Y después escuchaba No sé. Después. 95.1, donde está Metro ahora, tuvo una gran radio en un momento que la dirigía Lalo Mir.、Eh, estaba La Negra, estaba Lalo, estaba Pancho Muñoz,、eh, creo que Gabriel Galar. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba City, pero no estoy seguro del nombre. No se llamaba así, era la Metropolitana entonces. Sí, Metropolitana. Metropolitana. Ok, pero hubo grandes radios. Sí. El gremio lo podés hacer vos. Sí. Vamos. Pero hoy que no tenemos, no somos productores consagrados ni gente que ya n o e s p r o t e g i d o suena, sino que estamos así empezando y muchas veces hay que, digamos, t a b u l a r de otra cosa. ¿Cómo cornado para entrar a trabajar en una red? No sé, yo siempre me pregunto eso porque, porque tuve suerte. Yo pienso que si no hubiera sido ese casting. Eh, hubiese sido la radio un hobby en mi vida, lo haría, seguiría pagándome un espacio en caseros para poder estar al aire y hacer lo que quiero, pero no, nunca hice un demo. Entonces, esa parte a mí me falta y cuando me la preguntan no, no sé bien qué decir. Nunca fui a hacer un demo y a, y a tener que buscar laburo. Si hoy eso me pasara, por ahí digo que sería un hobby y trabajaría otra cosa. Pero creo que eso de ser cara dura es, es la base, es como que. A、los que lo lograron、eh, dicen que, bueno, que tan insistente en algún momento se les dio o será suerte, preparación, pero la verdad, la respuesta yo creo que no existe. Es, es una combinación de todo eso. Hay que estar preparado y no confiar en, en la suerte solamente, pero、eh, cada vez、eh, a más personas nos interesa el medio, cada vez se reciben más, más personas, más chicos, y los medios, como hablábamos antes, cada vez están en, concentrados en menos personas. Entonces, complicado es, pero. Hay que intentar、eh, y dar vueltas sin parar, me parece, no sé. Sí, yo voy a decir una cosa, nada más que lo pueden tomar como una sugerencia: que muchas veces vienen chicos a la radio y nos dicen, yo hago lo que sea, gratis, atiendo el café,、eh, atiendo el café,、eh, sir sirvo el café, <risa> atiendo el teléfono, hago lo que me pidan, estoy a disposición. Y ahí me está generando un problema. Primero, nunca se ofrezcan gratis porque la esclavitud tiene que terminar.、Sí. Eh, y segundo, Lo ideal es llevar una idea también, es llevar un proyecto. Es decir, bueno,、eh, yo, tengo, yo escucho tu programa y me parece que le falta esto, o yo le podría aportar esta cosa, por ejemplo.、Eh, me parece que ahí le estás solucionando algo al tipo al que te le estás ofreciendo y no creándole un problema. Porque que van y dicen,、eh, yo hago lo que sea, son un montón, pero poquitos te llevan una idea. Y a lo mejor esa persona no es la indicada, pero esa persona ve que vos tenés una idea, que tenés una inquietud y te puede recomendar con otra. Con un colega, en otra radio, en un medio gráfico, qué sé yo. Bueno, ustedes, medio gráfico, no. El clásico historia del Colo Cortés, s s í el Colo, el que editaba para Mario. o e d i t a b a cuál es? Voy a esperar a Mario a la radio, vivía en La Plata, contado por él mismo. Sí. ¿Lo puedo buscar con un CD, con separadores para cuál es? Claro, le llevó algo, le llevó. Llevó un trabajo. Este es mi laburo. Sí, claro. Yo hago esto. Y empezó a laburar la semana siguiente. Sí. Vayan a ver a p a r g o l i n i y todos con un CD. No, no, pero.、Sí. Cayetano, por ejemplo, que trabaja con Andy, fue、sí. y le dijo: Soy la persona que necesitas o algo así. Y después dijo: No hagan más lo que hizo él porque otra persona que venga y me haga eso、no、e le... s es como que tenés que estar también en el momento. Tenés、sí. que ofrecer algo,、uh -huh. tenés que ser cara. Es como un combo, ¿no?、Sí. Recién le pasó, Andy lo invitó a, a Tomás Franchisquín al、ah, sí. estudio y justo entró a leer y entraron todas las autoridades. Y le hizo una mini entrevista laboral. Él e preguntó qué quería hacer en la radio, si quería h a c e r su propio programa, etc. Y justo Andy decía lo mismo: que tenés que estar en ese momento justo y t e n e que ser casualidad. Porque... Sí, vos podés estar en el momento justo, pero si sos un perro es muy difícil claro. Que, claro. que tengas. No, Hay que、no. estar preparado para ese momento justo. Claro, pero... también. Mi primer laburo en Radio t r u c h e s fue en una radio que se llamaba FM Sol, que era un programa sobre Atlanta. No, no veo el chiste, no, no veo el motivo para que se ríen. Bueno, cuando Atlanta no tenía ninguna posibilidad de estar en p r i m e n Claro. ¿El primer laburo laburo? Ah, ok. El primer laburo. Bueno, después hice como t u v e una carrera en Radio Estruchas y en el 95 entré a laburar a Rock and Pop por Nahuel Suárez, que es productor de Rock and Pop y trabajó muchos años ahí. Y él me llevó a producir los fines de semana. Un programa que se llamaba Rock de Acá y los domingos Producción Cero. Eh. Rock and Pop estaba en 106.3 ahí, se abre, se va a la 95.9 y en 106.3 se queda la Roca y yo me quedo en La Roca, que fue una radio a la que le fue muy mal. Que estaba Iván, de director, que es una de las personas de las que más aprendí en radio. Iván Velasco. Sí, Iván Velasco. Y a la radio le fue muy mal, pero a la mayoría de los que trabajamos ahí nos sirvió mucho esa experiencia. Con Pablo Fábregas y con el Pollo Servino hicimos Mamá Paga, por ejemplo, que estaba Canizar hoy nuestro editor operando.、Eh, fue como un gran ensayo, empresarialmente una locura y hasta radialmente también. Un año de una radio practicando, jugando todos.、Eh, que se escuchaba con la potencia de una radio grande, pero era casi una radio trucha, con buenísimas intenciones. Y a, a todos nos sirvió un montón. Después fui productor de Pancho Ibáñez, del de, de Baiano, de Alfred Oliveri, hasta que empecé a laburar con Peña. En el año 2000, 2000. en el 2000, 2000, 2001, 2002, trabajé con Fernando, sí, desde el parquímetro hasta Cucuruchos. Y un momento mientras trabajaba con Peña, me ofrecen trabajar de productor en otro, en otro momento del día, no voy a decir con quién. Y el primer día me di cuenta que después de trabajar con Peña como productor no podía producir a otro. Era como. Había jugado con Maradona, ya bajar era muy difícil. Después de ver todo lo que hacía Peña, 80 voces al mismo tiempo. Toda esa energía, toda esa avalancha artística, era muy difícil laburar con otra persona. Y ahí dije, un poco que había llegado a mi techo de productor. Y renuncié a ese trabajo. Tengo una pregunta. Sí, contame.、Eh... Tu nombre.、Eh... ¿Tu nombre? Eh... Julieta.、Sí. Eh, Peña, ¿cómo era cuando vos eras productor? Con respecto a cómo vos sos, soy con Leandro o con,、mm. con María. Ah,、no, mucho peor, él. No te da bola. Sí, sí, sí. Sí, sí, me daba bola, pero era. Pero él tenía más argumentos para ser más malo que yo, d a m o s porque él tiene en esa cabeza un montón de personas, un montón de criaturas, de personajes, entonces muchas veces ni él sabía lo que iba a pasar.、Eh, la tarea ahí era acompañarlo, estaba Javier Bravo como operador, que es el, el actual operador de basta de todo.、Eh, claro, era como, viste, estaba Ripoll, que me parece que Fernando nunca más consiguió un compañero así que lo siguiera y que lo contuviera así, entonces. Era un programa atípico también, es muy difícil decir. A quien... Todos nos dábamos bola ahí. Peña estaba hablando de algo, había que tirarle una cortina para ese personaje, o había que meterle a alguien al aire, o a lo mejor un personaje palito tenía que hacer una editorial, se la escribía en dos minutos, se la daba y él arriba de eso improvisaba.、Eh, era un programa atípico. Vertiginoso. Sí. í e l de la mañana o el de la noche? El de la mañana, el de la noche fue un año de porquería. Sí. Sí. c u es t a pensar, ¿eh? Porque nosotros estamos en una, en una situación bastante ideal, que es la, la situación de Metro, que es una radio que estamos libres. Digamos, lo único, que, lo único que pasa y que no queremos es la tanda, pero que es necesaria son los PNTs y la música. Eh, nos, encantaría bastante, que la... claro, nos encantaría que la música nos gustara más, pero lamentablemente no es así. Pero bueno, lo aceptamos.、Eh... Por ahí, algunos,、eh, algunos compromisos comerciales que no tienen nada que ver con nosotros también y que tenés que defenderlos y decir: Yo tomo whisky a las 4 de la tarde, me encanta, ¡Mmm, ¡qué rico!、Sí. Y tenés que hacer ese acting. Y cuando nosotros, que nos basamos muchas cosas que son verdad, por ahí las exageramos, pero que hablamos bastante desde nosotros. Es como que sentimos que también se nota y va en contra de la venta del producto cuando estamos recomendando algo que no, realmente no, no sentimos,、mm. pero es, son las leyes del, del, del, mercado. del mercado. Claro, va a ser un programa muy natural y cuando tienen que vender el, el producto que no va con ustedes, se nota que e ha c t u a d o Claro, sí, es un s e c t o nuestro, tendríamos que hacerlo bien, pero、eh, si nos no, p r e g u n t a m No, se nota cuenta... cuando el producto es más coherente con el programa,、claro. que lo vendemos más convencidos. Eh, después pusimos algunos, algunas trabas en algunos p e n e t e s Tenemos reuniones con el departamento comercial. Eso también es una situación muy contradictoria porque los medios están urgidos de dinero, como todas las empresas,、eh, para pagarnos a nosotros, para, para subsistir, para ganar plata a ellos. Entonces, los p e n e t e s y las tandas se necesitan, obviamente. Entonces, hay que ver cómo se puede hacer para que empaticen artísticamente. A veces las empresas creen que tienen a Tarantino escribiendo guiones. Entonces te mandan unión y te dicen: Mirá esta maravilla. Y vos ya sabés que no va a funcionar, pero no porque seamos dos genios nosotros, sino porque conocemos el programa, conocemos el aire y a lo mejor eso es lo más feo. Pero de ahí a decir que sufrimos por eso, seríamos sí. injustos. Sí.、Eh, no te iba a preguntar sobre l radio, pero vos hablabas un rato de los medios de comunicación, la parada、sí. que t e n e con información y demás. ¿Cómo manejaban el tema de las noticias o la información en TBR? Está, t o d a v í s a b e algo él? Sí, sí. ¿Se había abusado de línea? ¿Cómo manejaba el tema de la información? ¿Con esta disputa que o decías recién, gobierno y medios? Sí, acá la diferencia es que yo no soy productor de TVR. Entonces, yo voy y hago mi papel de conductor. Entonces,、eh, las presiones por ahora no las recibí.、Eh, no sé si estás viendo el programa este año, pero bueno, el programa tomó una postura crítica con el, con el canal, con el grupo. Continelli, que es la figura c o más o m importante del canal,、eh, y eso muestra cierta independencia también.、Eh, ¿Ciertos riesgos de sustentabilidad? c i e r t o riesgos, í a la vez. No sé, está todo tan retorcido que a lo mejor es más riesgoso estar、eh, cerca, del cerca del grupo, no sé, no sé, porque podemos ser utilizados también para blanquear, qué sé yo. O a lo mejor el, al grupo le parece bien que haya un programa que. Que piense distinto y ponerlo en el aire. ¿Por qué vamos a ser tan mal pensados? Por todo lo que dijiste antes. Ah, debe s por eso. e r a o s e g u n d a h y la otra? a q u e e s t é por a e n c e por ascender? No, no, va a ascender, yo creo que ascienda. No, no me molesta, va, va a ascender. Yo creo que... Va a ascender. Va a ascender. Dice, va a ascender、sí. para que pase lo contrario. No, por favor. Sí. Eh, en el caso de que al aire surja algún problema, algún imponderante,、eh, por ejemplo, algún operador pone un audio equivocado, ¿cómo hacen para zafarla?、Eh, ¿Dejan pasar todo el audio? No, blanqueamos todo. Sí. sí, blanqueamos. Se están equivocando, vamos de nuevo, empezamos y ya está.、Ah, sí, sí. sí. O llama a los productores en joda y los. Sí, en, joda, en joda, más o menos. c l a r en joda. No,、ah. sí. q u é buena pregunta, gran pregunta. Sí, a lo mejor hay odio, puede ser. e h sé así. Para vos hay odio, puede ser, es interesante. Lo vamos a analizar. Eso、eh, no, la química es natural para mí, está o no está. Esas cosas son difíciles de conseguir en programas así. A lo mejor, si un programa es más periodístico, así、eh, más. Es t t r i c o es más estricto en lo periodístico, me parece que a lo mejor no se necesita tanta química. Pero en un programa con este estilo, sí, se necesita que las personas tengan algo en común. ¿Vos la conocías a ella? a o te has llegado? ¿Te s hicieron conocer? Pues í es como una trata de blancas, así como、sí. que la trajeron. Mirá, tenemos un duna y esta pica. Sí, sí. La así. Y no tenía registro. Claro, sí, Chile, claro. Eh, no, yo estaba en X4 y Julieta también estaba en X4. Va, yo no estaba en X4 en realidad. Había trabajado como co-conductor de un programa y Julieta era productora de ese programa. Y volví al tiempo, me ofrecieron la mañana y me ofrecieron a Julieta como co-conductora, lo que a mí me parecía una locura. Era muy chica Julieta.、Eh, y propuse a otro compañero que no podía, entonces casi por descarte me quedé con Julieta. <risa> es verdad, ¿eh? Pero pasó todo esto, mirá vos, qué maravilloso. Por eso me odia, por eso existe el odio. r e c e n t e m e n t e Sí, sí, sí. Por eso se lima las uñas al aire. Se lima las uñas al aire. Sí,、sí. Y así por eso también e e vos trabajás alguna vez con alguien que no, con los que no tuvieran buena relación. Siempre alguno hay. ¿Cómo hicieron para tener que bancar tu trabajo con esa persona?、Y、la pasás mal, la verdad. Es, <risa> es incómodo. Es、Cada、incómodo. De los parciales del primer cuatrimestre.、Sí. <risa> es incómodo. Sí, ver a una persona con la que no te llevas bien, que ya no es ni natural el saludo, es una mierda. Eh, pero bueno, no queda otra vez. A mí por suerte no me pasó. Ya te va a pasar. Sí. sí.、Eh, suponete que vivimos en un mundo lindo, o ¿no? Y se cumple la ley de, de radiodifusión. Sí.、Eh, la CEP, ¿Crees que se puede llegar a cumplir el sueño de que no haya más publicidades en el medio de un programa con esa a ley. Yo, ley?、Eh, no, lo no, la, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No tengo sea, idea. Sí, yo haría, seguramente debe estar hecho, pero me gustaría leer algunos estudios más profundos sobre el tema. Digamos, si en un partido de fútbol ponen la p u b l i c i d a d en el momento del gol, para mí la gente odia esa p u b l i c i d a d ese producto.、Eh, pero no sé, a lo mejor los resultados dicen otra cosa y nosotros somos unos simples ignorantes.、Eh, no sé qué decirte. Vos contabas a la hora de producir a Peña.、Mm. ¿Cómo es el labor o del productor en la hora de dar ideas con un conductor que tiene un nego importante o que t i e n una p e r s o n a fuerte? ¿Te dejan aportar? ¿Cómo lo manejabas? Te dejan aportar, sí, pero. es... De ahí a que te den g o l a Sí. No, hay que ser fuerte. El productor tiene que ser una persona fuerte. Si el productor es débil, no, no sí, va. En X4 teníamos una chica que lloraba todos los días.、Sí. Se ponía a llorar. O sea, es como. Y yo y soy culposo, y al principio me da b a culpa. Hasta que un día le dije, la verdad que llores ya no me afectan e nada. Porque si llora una vez, cada dos meses, digo, bueno, le pasa algo, pero si llora todos los días, le resulta fácil llorar. Entonces ¿Sí? un día le dije, no, el productor tiene que ser la persona más fuerte de, de, de, del staff, es la que se tiene que bancar todas porque tiene que lidiar. Con el operador, que es el ser más difícil del equipo para mí, con el conductor, con los columnistas, tiene que c o n t e n a r a los columnistas y decirle, Eh, ya vas a salir de nuevo, porque a veces los columnistas nunca están conformes de, con el tiempo que estuvieron en el aire.、Eh, el productor tiene que tratar bien a su equipo, a sus asistentes también.、Eh, no se tiene que poner a pensar, ay, no aceptó mi idea, no me quiere más. No. O sea, versátil. no. versátil y tenés que ir al frente siempre. Y se va con, con los productores, siempre les dice que es el trabajo más ingrato, por, eso, por esas cosas que estaba enumerando, y que sean insistentes con una, ide con una idea. Si la venden bien. O sea, si están convencidos y、si、la venden y se va a dicen, no, no me gusta, a los 15 minutos hay que entrarle de nuevo, desde otro ángulo, porque por ahí te dice sí. O sea que el primer Como no. Como las minas. Como las minas. El primer no no es un no definitivo. Es, depende cómo lo encaraste, con qué seguridad y, y si realmente a vos te gusta esa idea, no la, no la abandones por, sin intentarlo dos o tres veces. Las dos cosas, a veces、eh, nos sentamos a pensar exclusivamente para la radio,、eh, en estas reuniones que hacemos o en los momentos del día que vamos hablando entre nosotros sobre el programa. Y a veces cuando vamos por la vida también, freno, anoto y sigo caminando. O la llamo a Malena y le digo, Che, tengo ganas de hablar de esto, así en cualquier momento del día. No, no es un trabajo con horario fijo, el horario es full time, es todo el tiempo. o e s t á ganchado, Malena? ¿Te o d a ya? Sí, sí, Malena me odia.、Sí. No tanto como Julieta, pero me o d a... r a m tú hablabas de pensar en radio, y hay, incluso hay textos que hablan de, de eso: de que se necesitan, se necesitan productores que piensen con cabeza de radio.、Hmm. Eh, porque quizás lo que pasa mucho es tener productores que piensan con cabeza de gráfico. s í Y e s t a n o t i c i a e s más importante o lo que sea.、Eh, y también sabemos que t o eres un improvisador nato. Nato, ¿sí? sí. o sea.、Sí. No sé si lo saben los demás, lo d r por todos, q u é pensás de esto? ¿Cómo se debe trabajar en el momento del aire? Porque vos puedes tener un trabajo de producción de un tiempo X, quizás extenso, y decís, uy, va a salir todo excelente. Y de repente, cuando estás en el momento, ¿te regís por lo que tenés pensado lo que tenés, lo que tenés pautado? ¿O decís, bueno,、eh, sucedió tal cosa、eh, al mejor postor? No, ¿Cómo, sí, cómo si, te el te hecho, hecho, no si el hecho que te tira, la actualidad o lo que está pasando en la mesa, es más importante a lo que tenía pautado, que eso lo mido con un criterio propio. Que es muy difícil de compartir por otro,、eh, voy para donde me dice mi criterio mi instinto, lo que está pasando en ese momento. El productor también tiene que ser fuerte、eh, cuando atraviesa una situación así. El productor tiene que saber que estuvo preparando una sección dos días enteros, se, se la da al conductor, el conductor la empieza a hacer, pero pasó algo y se van para otro tema. A mí, como productor, me daba mucha bronca que sucediera eso después de un laburo. El conductor termina haciendo algo y cuando encima era mejor que lo que había propuesto yo, me daba más bronca todavía. Pero el productor tiene que estar preparado para esas cosas. Por eso tiene que ser fuerte y no existe que el productor se ofenda por esas cosas.、Sí. ¿Qué tal? No para las cosas cotidianas, sino la vida en general inútil y para qué. Ah, está. Haciendo... Nos tenemos que ir antes de las seis、sí. del tema. Habla de una sección que es el club del inútil. Bueno, acá hay una que aburrimos.、Sí. No está mal, una de 40.、Sí. Llega tarde, se va antes. Bueno, hasta luego. El club del inútil. Inútil, p a en la vida hubo、uh, un montón de cosas. Qué difícil. Para no, redondear. Sí, no sé sacar el, la llave de los llaveros, ¿viste? O meter, sí. Esa se me viene a la memoria ahora. Desatar nuditos. Sí. Y para cosas así, decisiones, de la vida. Nadie es útil para tomar decisiones, no jodamos. No, las un decisiones cirujano, un sí. r o c a n u t i e n e que serlo. Claro, pero las tomamos cuando ya no queda otra. Montón. Yo quería preguntar: uno、uh、de -huh. los temas que se armaron sobre los productores también es la agenda. ¿Poseguir una buena agenda? Sí, sí, va, va juntando. Hay como una cofradía entre ellos que se van llamando y se van aportando números. Se roban, sí, sí. Se roban también,、eh, según el rubro de cada uno, se ayudan. Creo que existe todavía solidaridad en ese sentido. Y según el personaje. Claro. Según el personaje y según. Claro. Y según como locales también.、Eh, hay una fama también que ser denso te da resultados. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. No, depende quién sea el personaje al que quiera salir al aire, las dos cosas、ah, no, no, también, al cuando... que quiera sacar al aire. ¿Cómo se llevan también? Claro, ¿cómo se claro, llevan? ¿En qué momento lo agarras? A veces al tipo que quieres sacar al aire está con... <coughs> paseando a los hijos en la plaza y no tiene ganas de salir、ah, en una red. Ya sé por las s i t u a c i o n e e s p e c i a l pero me r e e r í a más por ahí también justamente eso. o q u e e s una nota como lo que le pasó a Peña con Devía?、Uh -huh. c o m e dan pésimos, pero igual hay que ser desistente y t r a t e s a c a r o s al aire o c s í Peña ahí, lo sacó de pre, pues igual, ¿eh?、No、era ayer, sí. Y ahí dicen que la negra Chaine, que era una productora de La Nata en la m a n í a de Rock'n'Pop, a d llamaba Caballo, pleno menemismo. ¿Cómo le va, doctor Caballo de La Nata? No, no quiero salir. Ah, bueno, acá están diciendo que usted es un hijo de puta y que está, está hundiendo el país.、Claro. Bueno, póngame al aire. Entonces, cada uno tiene su estrategia también. Cómo, ¿Cómo motivar al tipo para que salga? No, yo me doy cuenta. A, mí, a, veces, a veces a mí me llaman para hacerme una nota. ¿no? Entonces me dice la productora. Hicimos una encuesta entre los oyentes y los oyentes quieren que te hagamos una n otra voz. No me mientas, digamos, me quieres sacar al aire. Digamos, tampoco tratarlo de boludo al que vas a. No sé. Pasa un poco d el tacto y la experiencia, ahí, me parece. Vamos, s c e p t a s o no aceptas? Sí, casi siempre sí. ¿Hay alguna mano más por ahí? ¿Cuánto、sí. te lleva a escribir e l guión de un radioteatro. No sé. No, no, sé, no sé, no sé decirte. No sé decirte. No? Che, se va a quedar vacía el aula, ¿eh? a vamos,、sí. vamos. Vamos terminando. Sí.、Adiós. No, no. Chau, hasta luego. Un gusto. A veces,、eh, a veces tenés una idea y la escribís recién a los dos meses, a veces surgió una idea en el momento. No, no hay un tiempo así fijo. Hola, ¿qué, ¿Qué pasa cuando.? No, porque, perdón, no, Me pasa a b t u a l m e n t e que digo, esto lo tomo a notar.、Mm. Y cuando me v a notar, me l d e s Y a veces pasa eso también. Te querés matar.、Claro. Unas pastillas te puedes tomar. <risa> o... sí. sí. Sí. q u e a c e s era g e a l g ü e Sí. era genial. no está más, no existe. No está ni vivo ni muerto. Perdón por la analogía, Sí. Qué feo. Sí.、Eh... Y algún día volverá. No sé qué decirte. Lo recuperarás. O a lo mejor no era tan genial. Nada es tan genial para mí. Pienso ¿eh? eso. Menos mal que la perdí. Sí, no era tan genial. Es un buen consuelo eso también. O vuelve en forma de otra cosa. Claro. La señorita del flequillo está hace un rato. Sí. Derecho d e piso. Claro, y ahora están muy distintos.、Sí. Que al principio, también se habla siempre de los programas mismos, de las transiciones, etcétera, cómo están digamos, los programas relacionados entre sí. ¿Cómo fue por ustedes llegar a un lugar donde y estaba? Sí, por un lado, la ventaja era que l l e g a m o s a una radio que la radio ya tenía su peso, la radio ya estaba consolidada. Y la desventaja era mostrar que estábamos a la altura de esa radio. Eh, por otra parte, nosotros traíamos la experiencia de X4 y una base teníamos también.、Eh, con Peña yo había trabajado, con los chicos de Bastas o y amigo, y con Andy no, no era tan amigo, pero tenía relación.、Digamos. Esa no la, no, no la sufrimos tanto, al contrario, siempre nos ayudaron. ¿Ellos nos recibieron sí, bien? Sí, si alguien una joda era para el aire y nada más, pero siempre recibimos así. No sufrimos tanto eso. Al principio yo sufría, pero por, por el programa porque no me gustaba y siempre que empiezo algo no me gusta. Y fue. Fueron los primeros dos años y medio, nada más. Después pasó. ¿Está、sí. mejor? ¿Tenías más miedo? Yo sí, siempre tengo más miedo. i t Pero me, me da siempre tranquilidad estar al lado de él. Es una, eso es una realidad. Venir acá estaba re nerviosa, pero estaba tranquila porque. Habla vos, le dije.、Después. Claro, es como que. A mí me da tranquilidad, pero no me tengo que acostumbrar. Pero ya es medio tarde también.、Eh, es como que es una seguridad para mí.、Eh, que él. Asuma como el, la, la presión más grande porque es el conductor y yo estoy al costado para hacerme la graciosa. Entonces él permite que te luzcas, pero te quita la presión、eh, del... Soy perfecto. ¡Es c a s i Pero en realidad lo odio,、sí. lo digo para lavar、sí. culpas. No, pero para mí fue mucho más fácil porque,、eh, por esto que les contaba, no tengo la presión que tiene él con el nombre que tiene, bueno, e s t á cabeza e n o r Nada, en serio, porque es el conocido. Hacemos las últimas tres. Sí. Yo lo que les quiero preguntar, bueno, yo escucho el programa y hay algo que me parece muy interesante de cómo funcionan ustedes dos, que también es como una cuestión hasta teatral, o como acá yo lo tomo e s a manera, a donde por momentos se vuelven como opuestos. Cuando él saca un tema y se pone a hablar, ¿verdad? vos enseguida captás para dónde está yendo y decís algo que generalmente o va en el opuesto o, o tiene como una mirada irónica y eso se va como retroalimentando todo、sí. el tiempo. Pero yo quiero saber s i eso es natural, espontáneo, improvisado, o hay un guión previo, o hay un che, hoy vamos a hablar de tal cosa, entonces ya empieza a trabajar, o la imaginación trabaja de esa manera natural.、No. Sabemos cómo buscarnos también, porque nos conocemos y yo sé cuándo va a reaccionar ella, y digo algo para hacerla reaccionar. Y tratamos de que sea verdad. o b v i a m Es n t e Yo muy boludo, eso también、sí, decirlo. ¿eh? Sí, sí. Y obviamente buscamos、eh, la exageración también, porque es un hecho un poco teatral y radial a la vez.、Eh, pero no, no, no es guionado, es, es improvisado, pero hay una base que sabemos, qué sé yo, yo estoy pensando. Sé que si voy a criticar al padre va. Bueno, pasaría con cualquiera,、sí. casi seguro. Sé que va a reaccionar,、eh, ella también va a saber cómo molestarme. Eh, igual tratamos de no abusar de la pelea. En realidad, no nos planteamos decir ni abusemos de la pelea ni abusemos de ser amigos, sino que sea bastante natural no,、si、no exagerar las cosas. Si naturalmente、claro. salió un bloque donde levantamos la voz, donde yo me saqué y qué sé yo, tratamos e n el próximo decimos, che, ahora no nos peleemos. O sea, que si sale algo que yo voy a contradecir con él,、eh, ahí no, me quedo. Porque si ya salió naturalmente una pelea, voy a tratar de no, de no provocar otra. Simplemente por lo que hablábamos al principio del ritmo de no cansar y de no, no ir por lugares previsibles. Cuando sale, sale natural, pero hay ciertos lugares comunes donde ya nos conocemos que él de, a él le lavaba la ropa a la mamá y vivía solo. Y yo digo, eso no es vivir solo.、Eh, ya sabe que a mí lo que yo pienso acerca de eso. Entonces, si, si me busca, me, me encuentra. a <risa> No te lo voy a decir ahora.、Sí. Eh, Julieta quiere hacer su show.、Sí. El show de Pink. Sí. sí. Veterinario. Es un programa de veterinaria. A mí, en algún momento, no ahora, pero en algún momento me gustaría hacer otro horario. Pero en algún momento. La mañana. Otro horario. No. s、sí. o a s 12. o n las últimas 12. A, a modo individual? A mí no me gusta escucharme. Sé que es un error, pero no me gusta. En la época de la carrera lo hacía por, por obligación. Por lo general no me gusta, pero porque no me gusta, porque me da vergüenza. Porque... Pero tengo un montón de cosas grabadas de Wannabe y hay veces que, que me dicen algo de alguna sección que se acuerdan y la busco para ver cómo era. Pero por lo general nos pasa con muchas cosas que idealizamos de, del pasado que después las ves y. Y ves que no estaban tan buenas, o que no tenían el ritmo que vos te acordás en la cabeza. Entonces, es como que a mí me da tranquilidad saber que tengo algunos registros, pero no voy seguido.、Ahí. ¿Con qué persona que no hayan trabajado todavía en radio, gustaría trabajar en algún futuro, y con quién no trabajarían nunca? Con ninguna persona en especial me gustaría trabajar. Estoy muy bien con el equipo de hoy. Así, a medida que van pasando los años, esas cosas van desapareciendo. Por lo menos en mi caso. Así, esas grandes metas, como trabajar con, no sé, Tarantino, si ¿sí? lo citamos de nuevo.、Sí. Me gusta más trabajar con la gente que quiero y la veo capaz. Sí. ¿Y con quién no trabajaría? También a las seis tenemos que estar en la radio. Es... <risa>、eh, no sé. ¿Hay un top v e de... No, pero a veces no pasa tanto por una cuestión ideológica o artística, sino por una cuestión de. Estoy bien así, no tengo ganas de l a b u r a r con otros ahora, no sé qué pasará, á ¿no? De acá en adelante. Lo mismo. Bien. ¿Con estudiantes de e t e No, no. La última. ¿Cómo? Con estudiantes de e t e No, estudiantes de Eter ni en pedo. No, no c r e o No parece. No, la última, quiero aprovechar que ambos son, fueron productores Sí. durante un tiempo. ¿Para qué les sirvió eso a la hora de conducir ahora? ¿Qué tiene? O sea, ¿en, qué, ¿En qué les potenció la conducción haber sido productores? Yo al lado de él no fui productora.、Eh, digamos, él producía Peña y yo lo producía él. Digamos, hay como un abismo. No, pero yo creo que para lo que hablábamos al principio.、No、lo sí, sí, sí, pero、eh, quiero decir, menos tiempo él lo hizo más intensamente el trabajo de producción. Yo estuve más en asistencia de producción, pero coordinando aire, pero no fue tan profundo mi trabajo de productora.、Eh, pero creo que en eso que hablábamos al principio del ritmo, de tener、eh, un abanico de cosas y de saber. c u á n d o se está cayendo el bloque, por ejemplo. c u á n d o se está cayendo, c u á n d o se estarán aburriendo del otro lado en base a lo que a mí me está pasando al aire. O sea, Yo estoy ahí adelante y siento que se está cayendo del otro lado, p e r o ahí lo sintieron hace 15 minutos. Creo que eso me enseñó. Coincido con eso. Y además,、eh, para saber cuándo me están mintiendo los productores. <risa> saber qué les está pasando. Yo ya pasé por eso. Claro, me siento un viejo, pero ya pasé por eso. Eh, sé cuando no es culpa de ellos, si se cae una nota, cuando sí, cuando hicieron un llamado más. No siempre, pero trato, tengo más intuición para eso. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Hola,、pues.